Viejo, tengo un pie hinchado, tíramelo caracol y a ver... Me boté a en la a casa de un babalao Pa' que mirara mi casa y a mí que estaba salao Yo solo pagué la mesa, los gallo, pato y paloma, no entraron en esa cuenta, cuenta, cuento, cuenta, eh, eh, empezaron a mirar, con siete pedazos de cojo, que tiraban para arriba, y empezaban a mi chango y ayer maje, pa' que digan la verdad, no me vaya a engañar, usted me trae un gallo gordo, me trae manteca y cacao, me trae y mi 475 que ya se me había olvidado y 475 que ya se me había olvidado te me trae un gallo gordo y un pollito colorado y 475 que ya se me había olvidado yo voy a sellarme allá yo nací pa balala y 475 que ya se me había olvidado Yo soy hijo de chango por eso estoy bien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 Cabe decirle, chango cabe todos los días, hijo, cuando tú vayas a salir para la calle todos los días, echa manteca y corojo para tanto los pies, para que no te hinche los pies. Tú son hijos de Changó.